Aquí estamos de lunes a viernes. Aquí estaré en este espacio incomodando a los mandilones y las malas mujeres. Pero bien, eh, los mandilones y las malas mujeres pueden seguirlo siendo. Nada más les pido, por favor, no se metan con la gente sana porque ustedes hacen mucho daño. A ver, eh, Garbanzo, te maestro, una pregunta. Un pregunto. brody me pregunta y yo te pregunto a ver qué... Yo tengo la respuesta, pero quiero ver cómo piensa la mayoría de gente, o sea, la gente normal, que no está a mi nivel. Dice, maestro... De maestros, ¿cómo no tirar la toalla cuando ya no se encuentra ninguna salida? Eh, pues sí, porque llegas a desesperarte y ya al, al no encontrar una solución a algún problema, pues dices, ¿sabes qué? Ya mejor aquí. No, no, ya. no, dice, ¿cómo no tirar la toalla? a ¿cómo no tirar la toalla? <susurra> bueno, es, es que, estoy que lo escuché yo como si fuera afirmación. este No, pues hay que, digo, todo lo contrario, hay que continuar, hay que seguir buscando, hay que... Sí, no claudiques, hay que continuar, nunca rendirse. No dijiste nada. A ver tú, Luis, maestro de maestros, ¿cómo no tirar la toalla cuando no se encuentra ninguna salida? Siempre hay una solución para todo, menos para la muerte. Yo sé que es un dicho viejo, pero para todo hay una solución. <risa> Aunque se rían Sí, aunque te rías Garbanzo Hay una salida para todo para menos, todo Menos la muerte, menos la muerte. A ver Habló que, Doña Chole Habló Doña Cuquita A ver, ¿qué pasó Doña? Bueno, aquí no no da muchos detalles de la relación En, en cuál, porque quisiera tirar la, la toalla Pero tiene que ver Mucho con la actitud O sea, si llega a ese punto una relación maestro Es porque realmente uno quiere tirar la toalla Y está buscando una excusa a Uno mismo para no hacerlo, pero en realidad, en realidad, hay que tirar la toalla, ya, ya no funciona, llega un momento donde la relación ya no funciona, ya, ya, let it go. Muy bien. Gracias, maestro. Bueno, eh, maestro de maestros, como no tirar la toalla cuando ya no encuentra ninguna salida? Y obviamente, brodis, tienen que haber peleas de boxeo ustedes, ahí es donde viene la frase tirar la toalla, porque en una pelea de boxeo, ¿Cuándo es que se tira la toalla Garbanzo? Ya, cuando se ve que las capacidades del boxeador en turno ya no dan y sí. es peligroso estar en el cuadril Claro. Menos en la muerte. Pero vino Garbanzo y dijo, tú dale, tú dale, todo, tú tú dale, tú sigue, sigue. Erróneo. Luis, para todo hay una solución. No es cierto. Es otra frase muy quemada. Diablito, tienes lo correcto. No. no es malo tirar la toalla. Créanlo. No es malo tirar la toalla en una relación. Es lo más difícil sano lo más sano es eh, cuando tú sabes que ya est tirar la toalla es que ya se agotaron todas tus eh, tu, tus uh, salidas o tus soluciones ahora brody tal vez son tus soluciones que buscaste pero buscaste ayuda profesional buscaste ayuda no ahora cuál fue el caso tal vez fue algo muy fuerte y tal vez Si ya pensaste en lo de la toalla, nadie más sabe, ni un psicólogo, ni yo, ni, ni nadie, que tú ya de plano has pensado en irte. Y la sociedad es muy cruel. La sociedad es quien te casa, la sociedad es quien quiere que sigas viviendo ahí, y a la sociedad no le importa, al final de cuentas. O sea, muchos se casaron porque en la familia, que te cases, que no sé qué, el trabajo, que ya... La relación de la fregada. No, pelea por tu relación, güey. Hay mucha gente que está siendo guiada por lo que oye y no por lo que siente. Y tú sientes que ya tienes que tirar la toalla y la toalla se tira. Los hombres, de verdad, aceptan que ya no se puede. Los que son así, unos se convierten en mandilones, otros se doble se doblan, se doblegan ante la mujer y terminan siendo unos peleles. ¿Quieres ser tú uno de ellos? Como el garbanzo, no me sorprende lo que opina O doña acá doña Doña Sofía Doña doña doña Pulsos Entonces, ¿qué tenemos? Que tires la toalla, brody Ya no encuentro ninguna salida Pues está bien ¿Quién te cree? Somos humanos Todos algún día no encontramos la salida en algo Y no, por eso tenemos que quedarnos ahí ¿Ok? Echa le ganas, brody Vean lo que me, me pregunta este brody ¿Por qué una mamá soltera es difícil de conquistar y siempre piensa en su niño? Garbanzo, ¿qué le dices? No, pues es que está automáticamente contestándose él, porque es una mamá soltera y tiene su hijo. Punto. A ver, eh, ¿tu diablito? Está difícil eso. No Muy escuché. bien. Luis, ¿tú? No escuché la pregunta, maestro. Eh, ¿Por qué una mamá soltera, maestro, es difícil de conquistar y siempre piensa en su niño? No es difícil de conquistar, maestro ¿No? No, ellas están a lo que caiga ¡Ah, caramba! ¡Ay, ay, ay! ¿Son fáciles? Muy bien, bueno, yo, yo yo yo yo lo que sí creo es de que para conquistar una mamá soltera Es igual que conquistar una mamá que no sea soltera O sea, al final de cuentas es una mujer Lo único que sí, eh, si tú, brody, encontraste una mujer que es una mamá soltera Y es difícil de conquistar porque piensa en su niño Dale, gracias a Dios Mamá soltera que piensa en sus hijos más que en el novio querer ligar, denle crédito. ¿Por qué? Porque es una mamá, punto. Y lo, la prioridad de una madre son sus hijos. Si tú andas con una mamá soltera y la traes para todos lados como si no tuviera hijos, yo andaría muy preocupado. O si la mamá la quieres para jugar, no está bien. O si la mamá la quieres para echártela al plato, eh, deberías decirle, oye, me gusta cotorrear contigo porque pues te gusta el desmadre. Y no me gustas por una relación seria, porque para una relación seria no traería una mamá soltera que deja su niño para andar conmigo. Pero si ando contigo es porque te amo, por eso ando contigo. Entonces se vuelve muy, muy, o sea, en tu cabeza empiezas a analizar y decir, wey, su niño, que es su hijo, ella lo ha dejado por mí, entonces que sí que me ama de verdad. Fíjate cómo jugaron contigo, con tu cabeza. O sea, es una mamá y dejó a su hijo por mí. Y se lo van a decir. O sea, ¿tú crees que yo no estaría con mi hijo ahorita? Prefería estar... Y se los comen. Mentalmente se los están comiendo. Es... Ah, es cierto. Per y lo Perdóname, mi amor, por haber dudado de ti. Güey, no, es... Por eso les digo, por una relación seria O para un, un, no es un buen partido Una mamá soltera, por ese tipo de cosas Yo conozco mamás solteras Que andan en todos lados Más que las, las solteras sin hijos Ah caray Y son las que van a perrear el niño a la corte Son las que van a pelearse ¿Para qué? Es como cuando visitas a un niño, ¿no? Los otros niños Y tiene sus juguetes Y un niño agarra un juguete lo pelea, lo pelea y, y después lo guarda ahí, lo deja. Y le dice, mamá, hijo, si no vas a jugar con ese juguete, préstaselo al niño, ¿no? Lo peleó, lloró, lloró pero ya el juguete lo aventó para allá. Muchas mujeres pelean a los niños en corte, en el juzgado. Pelean, pelean, pelean, ya que los tienen para allá con tu abuela, corre Es que, ay, es que grandma te quiere siempre con ella. Es que mi mamá siempre, ya sabes, los nietos, cállate. Por eso no hay conexión mamá e hija, mamá, hijo, y luego después que quieren tener una plática con ella, dicen, bueno, y toquen abajo, mami, ¿de qué hablas? Y tú ni siquiera estás ahí. Ay, ya llevas, en, en estos tres años, ya llevas tres novios que me presentas. Tres papás he tenido de año. Sí. Entonces no Ah, no, pero ahorita lo, la salida más fácil es Los que me están escuchando ¿Tú quién eres para hablar de las mujeres? Eh, eh, maldito gay ¿Tienes un trauma que te hizo una mamá soltera? O sea, todo lo que me digan a ustedes Échenle Pero después contéstenme lo otro Lo del tema Qué wow. ¡Bravo! Aquí el, el, el punto aquí es el tema Porque estamos ya donde nadie puede decir nada de nadie y ya todos muy... Por eso ahí va, todo valiendo puro tostón. Porque ya no se puede hablar de los problemas de la sociedad y es un problema de sociedad. Entonces, bro, si tú me preguntas qué difícil es conquistar una mamá con su hijo, pues qué bueno. Y qué bueno por esa mujer que esté enfocada en su hijo y que no se deje conquistar. ¡Qué bueno! Y tú no deberías estar ahí ya, Brody. ¿Por qué? Pues... A ver, vamos con otra pregunta. Ya se acabó el tiempo. Me dicen oh, por acá no, la... ¡Ah, maestro! Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí viene, ahí viene aquel. No, no. Ahí viene aquel. Órale, pues está ah. hasta, hasta la próxima, Brody. ¿Saben qué? Síganme, arroba el maestro Doggy. Doggy, Doggy, Doggy, Doggy, Doggy, Doggy. Muy bien señores, eh, vamos a tomar algunas llamadas Soy el maestro Doggy, gracias por estar en sintonía, gracias por estar escuchando Un segmento para los hombres de un hombre Gracias Vamos acá con Pepe, Pepe, buenas tardes, adelante Pepe Hola Doggy Pazguato ¿Qué onda Brody? Te escucho Hey, Dougie, ¿cómo estás? Nada más quería comentarte lo que estás diciendo acerca de que son reglas. Yo pienso que más bien son acuerdos, porque aparte de que basados en los acuerdos, no vas a tener, ahora sí que, porcentaje de error. A ver, ¿pero de qué estás hablando? Digo, hay gente que no sabe de qué estás hablando. No, eh, su... sí, es que estabas hablando, perdón, estabas hablando ahorita de acerca de, de que la pareja, que para que funcione, que para que, que siga adelante, siempre tiene que haber reglas, lo que estás comentando. Eh, ya ves, el garbanzo estaba comentando, le habías dicho que si que si era una broma o era en serio lo que estaba preguntando. Entonces, para el garbanzo todo es broma. ¿no? Pero el punto es de que, a, a mi punto de vista, es um, son acuerdos cada vez que sucede algo en, en, en tu amistad en tu novia o tu pareja eh, recuerdas el acuerdo que tuvimos eh, acerca de esto entonces es más fácil y más difícil de, de que se rompa y de esa manera puedes crecer como como pareja como seres humanos como como ahora así como como uno a uh, uno personal a ver o sea que si yo tengo una relación Y yo tenía un acuerdo de, de, por ejemplo, o sea, yo estoy hablando específicamente de cuando se acabó el amor, de cuando ya no hay respeto. Estoy hablando de cuando tienes una relación, ya no hay respeto. O sea, tú le dices, oye, respétame, porque te acuerdas que dijimos que nos íbamos a bar, amar por el resto de nuestra vida. Entonces ella dice, ah, es cierto, ¿para qué te faltaba el respeto si yo un día había prometido que te iba a amar por el resto de, de la vida? Tienes toda la razón y ya se arregló el problema, ¿no? Ah, uh, sí, sí, sí, claro <risa> No, Brody, pues si así fuera ¿qué, qué fregón, todos estaríamos bien Y al inicio hay que prometer que no vamos a estar mal Y si hay algo eh, eh, No, Doggy, no. um, lo que pasa es que Cuando un hombre es No es respetado En el hombre existe el respeto En la mujer existe el amor Nosotros no podemos ver el amor Pero sí podemos ver el respeto <risa> no. Si una persona A no, ver, es espérame. Serio, sí, espérame, espérame, espérame, espérame, vamos por partes. A ver, repite otra vez, eh, Garbanzo. Perdón, tú, Pepe, lo que acabas de decir. okay gracias. este eras, No, digo, perdón, Dougie. No, era lo que te quería decir, era, eh, lo que pasa que eh, nosotros como hombres, como como machos alfa, lo que como lo quieran llamar, eh, nosotros nos vamos más bien por la parte de respeto. Si tú no me respetas, yo no te amo. Y la mujer dice, si yo si tú no me amas, yo no te doy respeto. Entonces es un acuerdo, es un acuerdo mutuo que te va a hacer crecer. Va a llegar el momento que si tienes una conexión con la persona, con tu pareja, ya vas a tener que, ya, o sea, ya vas a encontrar un, un comienzo, um, vas a encontrar un comienzo para olvidarte de la rutina, hacer cosas diferentes. Oye, pero, de... pero, pero estás es hablando en serio, ¿verdad? Oh, ya tú hablas en serio. ¿Estás hablando de, de, en serio de que el hombre busca respeto y, y cuando no haya respeto, el hombre no no no tiene conexión con esa persona, ¿verdad? Claro, por por la razón Y, y ¿qué de me que... dices de los miles de mandilones que no son respetados y siguen ahí? Bueno, esa es otra historia. No, no, no son mandilón. hombres, tú me acabas de dar un dato, entonces yo te quiero quiero llegar, yo no estoy diciendo que estés mal ni bien, nada más quiero llegar al, al punto al fondo de tu frase, porque si no tiene base, No no lo deberías de seguirla repitiendo, porque me estás diciendo que un hombre, si no ve respeto, el hombre se aleja porque en el hombre está el ver el respeto, si no, no está ahí. Y yo veo miles de no, casos no. donde a la mujer le falta el respeto al hombre y ahí sigue. Veo miles de casos donde en el trabajo se junta la bolita y los brothers le tiran carrillo en güey y, y le falta el respeto a todos y ahí sigue. Tu lógica no bueno, no me da. Sí, eso eso es un poco más profundo, mira, uh, a, a lo que voy es esto. Si tú ves la... Um, El, el crecimiento que tuviste con tus padres, los ejemplos que tuviste en el camino, es como te vas a comportar a tarde que temprano en el futuro. entonces Es, si es que eso no tiene nada que ver, brody, con lo que me acabas de decir. No, no, es que me estás diciendo que los mandilones, las personas que... A las exacto, personas que son exacto. Entonces, sí. entonces, ¿dónde estuvo el primer mandilón que hizo a los demás mandilones que no se dio a respetar? ¿Por qué siguió ahí? Si según tú, el hombre... Si no ve respeto, no está ahí. No, es que ya le estás dando por otro lado. No, mira, lo que pasa... Mira, te lo comento más fácil. Si comienzas una relación con acuerdos... Te voy a poner lo que dijiste, mira. Te voy a poner lo que dijiste. Para no, que espérame, te espérame. No, no se me olvida, no se me olvida, espérame. Si tú haces acuerdos con tu pareja, nunca vas a caer en el mentado a Mandilón. No, no, no, no. no. Escucha esto.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 No, claro, o sea, lo, el que sea el mandilón o no, no te va a quitar a ser hombre. La diferencia está en las decisiones que vas a tomar. Por eso entonces estuvo mal dicho, ¿no? Lo que habías comentado. Eh, pues, tal vez fue confusión o lo que sea, pero, pero o sea, como lo estáis viendo, Bravo, pero... ¡Bravo, maestro! ¡Qué bárbaro! No, no, eso no es trata de ganar o perder ¿no? eso, Nada más quería dejarlo claro porque me llama la atención Y a mí no me gusta que la gente siga repitiendo Cosas por repetir sin un fundamento Y, y se me hace un poco mal Porque el día de mañana que, que lo vuelvas a decir en otro lado Ya la pienses dos veces Pero bien, entonces, no, no es eso, no es eso Si te vas con los los que comenzaron Las disciplinas de los psicólogos eh, Pues tú eres psicólogo, ¿no? Sí, bueno Tomé algunas clases de psicología no No me recibí de psicólogo Ah, oh, bueno entonces tomar clases no no no te hace ya yeah, exacto tiene razón pero mira la, la cosa es de que antes uh, desde mucho tiempo antes no le daban el valor a la, a la mujer no le daban la importancia a la mujer porque decían que la mujer no no no tenía no existía por decir no, no no tanto que no existía sino que no tenía un valor entonces siempre el hombre el hombre el hombre llegó a cambiar no sé en qué años uh, ya estamos hablando pues de, de tiempo atrás empezaron a cambiar con lo que era aumentado hay que tener igualdad cuando comenzaron con la igualdad pues ya comenzaron las fricciones porque a la mujer ya se le quitaron la, la venda de los ojos pero el punto aquí para no no irme con un lado a otro o, o que tus preguntas me produzcan el que me esté te esté diciendo una cosa por otra lo que yo quiero decir es eh, las personas que tienen acuerdos no es mandilón, eh, no estamos hablando de mandilón, estamos hablando de unas personas que son um, maduras. ¿Sí? Las personas que tienen es, acuerdos. Es, es que Pepe, los acuerdos son una cosa, porque hay cosas están la teoría y la práctica. O sea, el acuerdo es vamos a amarnos, respetarnos, pero ya en la práctica hay muchas cosas en el camino que se les olvida lo que se prometió tanto el hombre como la mujer. Y no es tan fácil como decir, pues nosotros hicimos unos acuerdos, porque todos, todos, todos los que están casados, y te apuesto hasta los que no están casados, eh, ahí en el carro un día platicando, o en la casa un día platicando, dijeron, tenemos que amarnos, respetarnos, y que todos hicieron un acuerdo en cierto momento, por eso siguen ahí. Yo no creo que haya alguien ahorita juntos sin haber dicho, vamos a querernos, amarnos y respetarnos. Es, esos acuerdos siempre siempre están, pero porque para la gente no siempre se cumplen los acuerdos, se puede haber acuerdos, imagínate, hay una guerra entre Ucrania y Rusia, o Rusia Ucrania, o sea, ¿cuántos acuerdos hay en todo el mundo? Y hay guerras, o sea para darte una idea, los acuerdos no valen un centavo, lo que valen son las acciones Sí, Dogi, pero el, el, el ejemplo que estás poniendo estamos hablando de mucha gente involucrada cuando hablas de una pareja Si tú, dejas, si tú le das puerta abierta a personas equivocadas, a tus amistades, te van a echar a perder tu relación. De la misma forma con ella. Permíteme, ahorita regreso rápido. Eh, oh, ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! Qué bonito sería que llegara a un acuerdo con tu pareja se cumplieran. No siempre se cumplen y eso es lo fregón de todo esto que tienes que aceptar, que no siempre se van a cumplir. Hay algunos que creen que sí, son los que terminan suicidándose porque creían que todo era el color de rosa. Ya volvemos. Madres contra madres. Ahí doña Lucía ataca con la cazuela. Pero doña Berta se defiende y le tira con la chancla. <risa> Muy pronto en Erasno y la Chocolata, tu mamá se puede ganar mil dólares. Visita nuestras redes sociales, Erasno y la Chocolata, para más información. Bueno, está, estamos de regreso. Eh, estamos hablando de, de que un acuerdo te da para que una relación sea más estable y sea mejor. Yo les voy a decir algo. Hay relaciones que son de muy pocas palabras, tal vez no dijeron tanto como te amo tanto, te quiero mucho, se escribían tanto y, y, y fueron parejas que se respetaron y siguieron. O sea, el acuerdo al final de cuentas sale sobrando cuando cuando no hay un compromiso y el compromiso vale más que los acuerdos y cuando aún hay compromiso pero se acaba el amor, hay gente muy madura que dice, perdón, ya no siento lo mismo y hay cada quien agarra por su camino. Pero bien, eh, Pepe para terminar contigo eh te digo eso, el acuerdo sí deberíamos de respetarlo todos, pero lamentablemente cosas pasan en el camino y no no siempre se va a respetar ese acuerdo. Pues uno uno decide lo que pasa en el camino, es lo que te tengo de decir, es prácticamente lo que el tipo de gente con quien vives o, o convives es cómo te vas a formar indirectamente. Si tú eres un si tú eres no sé eres una, una persona que no fuma pero tienes 10 amigos que siempre sales con ellos y fuman, tarde que temprano vas a fumar, no porque quieres entrar a ese a ese uh, vicio simplemente por tratar por probar es lo mismo que pasa con los matrimonios hay algo que no sé tal vez no lo voy a decir bien o tal vez no no sé pero dice es la mujer dice ámame cuando menos lo necesite. Y de la misma forma es para el hombre respétame cuando menos lo necesite entonces significa a, a mi pensamiento desde de que sea lo que sea hagas lo que sea si estás en tus días o no do y eh, tienes que amar a la, a la pareja con a la que le ahora sí que lequitaste um, la adolescencia o nomás te la llevaste ahí un ratito a ver si funciona o no Y wow. de la forma también para el hombre. ¡Guau! Wow, wow. Lo que estoy escuchando es increíble. A ver, otra cosa. Muchachos, escúchenme bien. Nadie le roba la adolescencia a nadie. Nadie le roba años a nadie. Nadie le dice a alguien, yo es que estuve contigo cuatro años de mi vida, desde los 18 hasta los 20, no sé qué, y ahora me dejas. No, por favor, no caigan en estos no, no, juegos. No, no, no, no es, el, na, no es ese término. El na, término es... le roba la adolescencia a nadie. La vida tiene tapas, se viven con alguien, pues se exige toda la vida con alguien, a veces no se... Es, Tienes unas ideas, brody, medias... Sí, con todo respeto, medias raras, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, digo, son muy, muy, muy, este... O sea... Por si si por, sabes de psicología, como dices, entonces se me hace raro que digas que eso es raro. Sí, porque, o sea, lo que tú, a lo que yo estoy percibiendo es... Tú y yo ya vivimos... Bueno, de hecho no debería de ver novios adolescentes, pero bueno, lamentablemente hay. Pero tú dices, somos novios desde los desde la adolescencia y ahora tenemos un compromiso de seguir por lo que por el tiempo que ya llevamos, ¿no? Pero el compromiso ya ya cambia a, a huevo, como dicen, ¿no? No, es, es que lo, es lo que le decía al Garbanzo. Tu tu relación termina cuando se terminó el respeto y se terminó el amor. Por eso hay Pero, tantas hay tantas relaciones tóxicas, porque ellos siguen, le siguen empujando hasta donde dan. Hay muertes, Brody, hay muertes por eso. Oye, Brody, entonces este, en tu trabajo tiene reglas o acuerdos? ¿En cuanto a qué? En, en tu trabajo, lo que tú... Bueno, ah, hay, hay acuerdos, de hay acuerdos de, de la... O sea, contratos que se tienen que cumplir y hay reglas que hay dentro de los contratos, ¿no? Y en el matrimonio, es lo mismo. Y en una familia, con tu papá, con tu claro, mamá. Claro, claro, es lo mismo. Si yo estoy en un trabajo y tengo un contrato y me tratan mal, yo me voy. Así me paguen muy bien. Así tenga 20 años en la empresa. Tú no, te quedas, quedas, ¿no? Es. Tú te quedas porque tienes un contrato, yo no. No, yo no nunca he trabajado nadie. Yo siempre he sido... Uh... Contratista independiente. Otro, brody. No, Otra no. cosa equivocada que dices. Ay, brody. ¿Tú no le trabajas no, a nadie? Serio. O sea, para decir que le trabaje a un a un patrón, la verdad no. Sí, ¿sabes quién son tus patrones a los le que les construyes? Le cliente. ¿Por eso ellos son tus patrones? No, pero ahí hay un acuerdo. ¿Por eso? Yo también, aunque sea yo trabaje para alguien, ya tengo un acuerdo. Los empleados tuyos que trabajan contigo tienen un acuerdo contigo. No, por eso no dejan de ser tus empleados. Y tú eres empleado del que te contrata para la construcción. Todos, eso es otra cosa que se repite y se repite. Yo soy mi propio jefe. No. ¿Tú, Brody, trabajas en tu em empresa? Ya, pero, sí, ya, pero sería bueno tomar en cuenta, um, más bien irte más profundo a ese tema. Tra de, tú de, tú de no, no, lo que pasa es de que eh, eh, tenemos... Muchas frases, muchas cosas que se repiten y a mí me da mucha ansiedad eso. Mi pregunta es, tú, Brody, ¿trabajas en tu empresa o no? Ah, yo trabajo para mí, me pago a independiente todavía a mí, así es. Muy bien, entonces tú no tienes un negocio, tienes un autoempleo. ¡Qué bárbaro, maestra! Ah, no, contratista, contratista general. Es. Pero no es nada malo, no es nada malo que tengas un autoempleo, no, no, que no, no cualquiera lo tiene. Una pausa, maestra. Una pausa. Bueno, Brody, te dejo, Pepe. Eh, cuídate mucho. Éxito en tu negocio y éxito en tus relaciones también. Y recuerda que, si, que hasta donde llegó, llegó si tú quieres. Para mí eso es lo ideal. Para ti, por los acuerdos hay que seguirlos, pero está bien. Cuídate, Brody. Gracias por escucharme. Ahí está. Ya volvemos señores Arroba el maestro Doggy, síganme por favor Si quieren que los ponga en su lugar Pueden llamar también 1-888-874-2656 Madres contra madres Ahí Doña Lucía ataca con la cazuela Pero Doña Berta se defiende y le tira con la chancla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 ¿Qué griteras traen? Bueno, vamos, está bien, Garbanzo, voy a tomar llamadas, Garbanzo, está bien. Gracias, maestro. buen tema que tengo y... Es que está buenísimo. No, bueno, tan buen tema que tengo. Pero bueno, vamos a agarrar una llamada y te seguimos. Vamos acá con Ricardo. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué onda, Dougie? Buenas tardes, brody. Oye, Dougie, la meta ya no traes repertorio, loco, ya se te acabó, ¿qué onda? Sí, ya se me acabó. Siempre lo mismo, lo mismo al día tú saca algo nuevo ya no ya no tienes nada que decir ya estuvo muy bien entonces ya última vez que me escuchas eh. hoy o fue ayer o cuándo fue no es que cada vez que le puedas tu, tu segmento mejor le cambio Ah, ok bueno pues entonces no me preocupo entonces no me preocupo no, pues no pero pues es que no tiene nada nuevo es que repite lo mismo no, pero pues es que pero, mismo. pero es que tú le cambias cómo vas a ver de lo que hablo Ah, es lo mismo, dogy por lo mismo que ya sé lo que vas a hablar. Ah, muy bien. ¿Y, y tu llamada para qué es? Es eh, para decirte que no tres nada, compa. Muy bien, y como en tu vida qué va qué vas a ganar con eso. <risa> ay, ay. Siempre sacas, qué te lo que haces, siempre la volteas para que tú siempre quedes como las mujeres, tienes que ganar. No, no, no. No, no, no, ganaste tú. Ganaste tú. ¿No? ¿No? Ya, el otro era era Te conozco, eres igual que las mujeres de dramáticas. A ver, a ver, el de la, el del drama estuvo aquí llamando a un show nacional a decir, ya no quiero eso, ya cámbiale. Ah. No, yo no te estoy diciendo que no quiero eso. ¿Qué? Ah, ¿Qué? acabas de decirme ahorita que ya lo mismo y el dramático soy yo. Y claro. Los verdaderos Pero hombres Pero nomás le cambian y ya no le Siempre tienes que Eres como las mujeres, siempre tienes que ganar. Sí, bro, sí que como ya no tiene no tienes sí. más que decir, esa va a ser tu escape, pero todos sabemos que el no. el que viene al show aquí a llamar a ser drama eres tú. No, yo no te estoy diciendo que hay drama. Yo te estoy diciendo que ya repites lo mismo, pareces disco rayado. Muy bien, de qué hable, de qué hable el viernes. Yo no soy el podcast para saber lo que hablamos. <risa> <risa> Ahí está, ¿viste? Eh, ¿De qué habla el jueves? ¿Te, te, te la maté, ¿sí o no? Se están riendo de ti, brody. No, no, no, no se están riendo de mí, dobbio. No de las cosas para ti. Está bien, ganaste, señora. ¿Qué más? Claro, thank you, thank you. Oye, man. brody, ¿de qué hablé el lunes? ¿De qué hablaste el lunes? ¿De qué hablaste el lunes? Pues con el posca del podcast. No, pues tú que eres el que el que sabes que siempre lo mismo, el martes de qué hablé. Pero por lo, por lo mismo del de miércoles que, de, de qué hablé, siempre. te estoy dando Ay, muchas en oportunidades. Ay, en contra de las mujeres, a que los hombres El jueves de, de qué hablé. el mundo lo sabe. Eso el, el, el, el viernes sabe. de qué hablé. ¿Eh? Ay, es Dios? todo? No, no, no, no, no va. Ya vas a quedar como, "Oh, yo gané." Sí, es, no. es que es que yo siempre tengo la razón eh. aquí, brody. Saludos, Garbazo. Saludos, eh Saludos Ricardo. Saludo Ricardo. Eh, pues eh, ando con el. Le da nerviosionoro, se... le da sí, nerviosionoro, Este, pero eh. estás a punto, pero es que como no le das un porqué No, no, te, hay un sí, empate es que, ahorita. Úsala, empate. Úsala, cabeza, güey, ah, empate, el, el, empate. El maestro de papel, según la, la usa para ganar él para quedar, a ver, ¿de qué habla? Y te acomoda te, otra te a que este bro dijo, que este bro dijo ahorita le voy a marir, le voy a ganar al logy. Entonces, como claro. no tiene como no tiene un debate, Pégate. como no tiene un debate, no. lo único que dice es, hablas lo mismo. Entonces, yo te gano el debate diciéndote de qué hable el jueves. Con eso gano. <risa> Igual que las mujeres de Dramática eres... Y ya que te doy Muy por tu curioso, lado, sacas no. lo que soy dramático como las mujeres. Como no tienes más, ¿qué más? Claro. Eh. No, ya, saludos. Saludos, mi perrito. ¿Es todo? Ahí nos vemos. Sí, ya, ya. No, a no. llorar. Tú vas a ganar porque estás en el radio. Ah, tío, tío, no, pues que a que ver, pásame un teléfono eh. para llamar yo también. ¿Cuál es el número? Uno, triple ocho. A ver, de aquí. No, no, no, voy a marcar. Edwin, contesta mi llamada, ¿eh? Voy a marcar. Uno, triple ocho. Ocho, siete, cuatro, veintiséis, cincuenta Conste que yo no está en la radio, voy a llamar, ¿ok? A ver si así pierdo. Aquí estoy. Te tienes que acomodar por aquí. Oye, a ver, maestro. A ver. No o sé, sea, se oye Subele te el te volumen del de teléfono de Ahí, estoy. Ahí estoy No tienes nada, no soy, bro, bro, nada En el teléfono, no estoy en la radio ¿De qué hablé el jueves? Ay, Dogi, Dogi Eres un maestro de espuma Nada más <risa> ¿De qué hablé el viernes? Que, de lo que hay en lado, lo Yo no sé, le cambié Quedaste, Quedaste en la radio Como okay. un payaso Porque cada vez que habla de tu segmento, le cambio mejor, pongo... Quedaste, quedaste como un payaso con todos tus brothers que les dijiste que ibas a llamar. Con la mujer que te hizo que llamaras, porque debes de ser un mandilón. Con todos tus amigos quedaste <risa> no. como un mandilón. No, no, no, no. No, yo no soy de Monterrey para ser mandilón. Ahora, ¿por qué gané si estoy en el teléfono? No, no, no has ganado. Yo no te estoy diciendo que no? ganaste. No me has contestado eh, porque que, que, de qué hable el martes o el miércoles o el jueves. Bueno, ahorita ponle podcast y ahí sabes de lo que hablaste, no, lo que hablaste. no, tú eres el que estás llamando para ganarme, quieres ganar resu sueño, ganarle al maestro. <risa> mi sueño. No, mi sueño no, carnal, la meta no. Te voy a ser sincero, está dando ahorita vamos no, no. a ver por no más, al... más o con eso te quieres ir. No, ya Ya, ahí nos vemos, Bobby. Abrazos, saludos. Bueno, abrazo, okay. ahí, eh, ahí nos vemos, brother. Garbanzo, ah, bueno. salió el guilete. Pues. Okay. Se, Se acabó. Vámonos. Ahí está, bro. Ahí está, bro. <ríe> <ríe> Gané, perro. <de> <ríe> ¿Qué hubo? ¿Ya ven? Por teléfono, como sea. Garbanzo, ¿de que hable el jueves? Ahí está el podcast, maestro, póngale. <ríe> Mira, échenle la lógica nada más tantito. Si yo hablara todos los días de lo mismo, sí, este güey sí. hubiera dicho, pues, lo mismo que hoy. Y punto. Pero ni para debatir, son buenos. Muy bien, después de esta pérdida de tiempo, porque tengo que darle chance a todos, porque luego dicen, no, que no sé qué, que no sé qué rollo está el garbanzo. ¿Por qué le da más tiempo a los que lo alaban? Ahí está. Eso es el tipo de radio que te gusta a ti, ¿no? Tipo mandril, así, controversia, puras tonteras, ¿no? No, pero es que tú eras el... el que allá en Radio Láser hacías la clásica que se hay que llamar alguien e dijera bola de mojados, váyanse a su país y no le col... y no colgaba, eh. Y entonces hacías que pelearan, ¿verdad? No, no, Acéptalo. no, hice... no, no nunca hice eso. No. Acéptalo. Venga. Sí había gente que decía eso, verdaderamente. Lo digo porque no ven a creer que esto es así. No, no, esto es real. Pero te gustó. Eh, no, porque eh, o sea, A mí lo que me da gusto es que le da micrófono a alguien que tiene un punto contrario al de usted y que cree que siempre dice lo mismo, pero pues eh, tiene razón. O sea, cuando le pregunta, pues no se dan cuenta que no es lo mismo y pues queda mal. Lo, lo que pasa que no es lo mismo, porque si alguien se aburriría a decir lo mismo, ¿quién crees que sería? Pues sí. Yo. mismo Entonces, cuando tenemos gente así que repite lo mismo como lo de hace rato, alguien que repite cosas que ya escuchan, la repiten y la Ah, es lo mismo, pero no escuchan. Nada más que no les gusta o se incomodaron por algún tema. Y no voy a decir que no he reciclado temas que son muy interesantes. O sea, muy buenos. Y que son temas que ustedes van a ver. A ver, ¿cuántas películas hay en Hollywood? No, no sé. Y todas de... tienen un concepto. Ah, bueno, sí. No, no quiero decir que sea lo mismo. El género es... Telenovelas, series, o sea, es más o menos... Un concepto Pero, ¿sí? Buenos contra malos Quien pierde quien gana O sea ya está Y aquí es un tema así Digo Ustedes van a misa cada año repiten lo mismo verdad La misa de este domingo La van a repetir en un año La misma Así no. que si ustedes son a los que sus papás les dicen ¿De qué hablaron en misa? Nada más acuérdense que la de hoy apunten De qué fue para el año que viene lo mismo ¿Es malo? No Es bueno repetir lo bueno. Y aquí puedo yo de tomar de diferente forma un tema que es bueno. Y si sí entretiene, pero a la vez ayuda, que es lo más importante. ¿Ok? Garbanzo. No vaya a ser a mí la culpa, que por mi culpa... si sí, yo, yo quería llamadas, pero también... Yo, yo lo siento por los que se dedican a hacer entrevistas en YouTube. Programas de entrevistas. Se les acaban los artistas. Y a ver y se acabó. Este programa tiene 17 años. Y ustedes van a ver ahorita muchos que se les acabaron las entrevistas y ahí andan allá. Dios. Aquí no. Muy bien. Eso es algo muy interesante. Cada que ustedes vayan a decir algo, acuérdense de la base. ¿Por qué lo dicen? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Ok? Para que no se exhiban como... Estas dos llamadas de hoy en la radio. Está bien, pueden verse muy gandallas ahí en la cuadra o en la carne asada con dos tres güeyes que le siguen el rollo a ustedes, pero ya cuando entren acá las grandes ligas, se van a ver muy mal. Y yo no quiero eso, porque ustedes al final de cuentas son parte de este programa, de este segmento. Son direct indirectamente ahí están. ¿Okay? Gracias. Gracias hasta maestro, el bravo. día de mañana. Bravo, gran live. Uno. 1-888-874-2656 Si quieren hacer un chocolatazo Llamen y recuerden Tu mamá se puede ganar mil dólares Empezando este lunes 9 de mayo Hasta el día 13 Viernes ay, viernes 13 de mayo Así que hay 5 días donde ¿Hey, puede... ¿Tuvo tu, miedo? Uh. Es es no, no, ah, no. qué varo Su Suena raro, ¿no? Entonces, ya lo saben, 5 días Donde las mamás van a poder Ganar mucho dinero con madres contra madres entren a las redes sociales de nosotros para que vean cómo pueden poner a concursar a su mamá es simplemente tienen que mandar un correo donde incluyan donde nos escuchan su número telefónico y escribir porque su mamá merece ganar mil dólares qué es lo grandioso lo especial de su madre estamos leyendo los correos en Ar erasno y la chocolate gmail